Este médico, don Santiago Ortega de Bruno Sanzimoni, ¿verdad? Claro que sí, lo leíamos antes, fractura en la apófisis sin desplazamiento de la quinta vértebra al del lado derecho misma lesión que la de Mar, nos decían, nada grave, pero ayer había quedado internado por el dolor que sentía pero en las próximas horas se le ha dado de alta el base de Boca Juniors Y obviamente que no se sabe para cuánto tiene de recuperación, ¿verdad? Se estipula un mes, 45 días Habrá que ver también eh, Hará más más estudios con el correr de los días no Pero hay que ver también Cuánto le lleva la recuperación Y después cuánto le cuesta volver a jugar no Claro, claro, claro Es una lesión complicada Porque no es grave, pero es complicado Es un lugar complicado claro, medio Bueno, eh, ¿nos vamos a Italia? Qué lindo sería, ¿no? Sí señor, nos vamos a Italia Juan Fernández, ¿cómo te va? Buen día Bienvenido a la Argentina Bienvenido Argentina Buen, buen día, bien. buen día. No sé si van a querer venir para acá con el frío que hace. Padre. ¿Cómo, cómo? Que con el frío que hace no sé si van a querer venir para Italia. Creo que van a estar mejor bien allá. Primero, ya se dieron cuenta que Juan Fernández es cordobés. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Y segundo es, <risa> ¿temperatura en Italia? Temperatura en Italia, no, no sé, hace en dos grados hoy. Con un ¿no? viento... ¿tá? con un viento que te sí, vuela así volta. que claro, claro, claro imagino que eh... bueno, era, era todo lo que queríamos saber de vos la temperatura y el viento así que gracias por el <risa> <risa> el tipo de mala onda bueno, este contanos un poquito cómo estás hace mucho que no hablamos con vos este, metiste el ascenso con el equipo estás en la, en la liga en la liga A del básquetbol italiano Eh, ayer a eh, frente a Paolo Bertone, el equipo de Paolo Bertone. Sí. Bueno, contanos un poquito cómo cómo estás jugando, cómo cómo está la actualidad de tu equipo, va cómo te encontrás vos, ¿no? Bueno, bien, bien contento, estoy sí, contento. Contento porque estoy haciendo algo que, que había venido a buscar a Italia desde el, desde el año que llegué prácticamente que era eh, ascender y jugar la Serie A eh, Contrí este firme el año pasado por tres años y, bueno, mi objetivo era este, ¿no? El de trate de ascender y, y de poder jugar el máximo nivel italiano con este equipo. Y, y lo estoy haciendo eh, bien, me estoy adaptando a, a un campeonato nuevo, a, a un nivel mucho más físico, mucho más alto que lo que el año pasado. Eh, pero, bueno, me ayuda el hecho de de estar en el mismo equipo en la misma ciudad con el mismo cuerpo técnico que ya me conoce bueno, eso eh, me da una tranquilidad a mí eh, para, para, para estar tranquilo para, para jugar para, para dedicarme solo a eso y, y, y olvidarme por ahí de, de un periodo de adaptación o de cosas que, que pasan cuando uno cambia de equipo eh, por lo demás todo bien sabemos que este año Vamos a ser uno de los equipos que, que van a pelear por no descender, por así decirlo. El objetivo eh, declarado de la dirigencia es este, el, el de mantener la categoría y tratar de por ahí la que viene eh, con un presupuesto más alto aspirar algo más. Así que, que bueno, dentro de, de ese objetivo ganamos un solo partido, perdimos tres, pero pero bueno, la, la preocupación no es alta todavía, todavía. Eh, estamos intentando jugar mejor y bueno, se vienen un par de semanas importantes para nosotros porque jugamos contra equipos que, que en, pa en, en papel van a estar peleando el descenso con nosotros también Bueno, ¿cómo ven la Liga Italiana hoy por hoy? Bueno está bien el nivel hay, hay muchos extranjeros en la Liga Italiana, muchísimos extranjeros que permiten hasta 6-7 por equipo Eh, lo que por ahí haga que, que, bueno, que el estilo de, de básquet americano Acapare un poco eh, ¿no? el, el, el estilo de juego de, de, de la mayoría de los equipos eh, Y hace que obviamente que el nivel físico de la liga suba eh. Pero bueno, está bien, hay, hay jugadores de, de buen nivel eh. Hay equipos que este año son muy buenos como la olimpia milano que, que lo está demostrando eh, con un buen inicio incluso en la euroliga como el venecia de, de bruno Cherela, que también eh, se ha armado muy bien así que eh, está bien el nivel no, no es la acb de españa me parece eh, pero pero pero bueno pero el nivel es bueno eh, a mí me, me está gustando jugar en esta categoría Y además está bueno, me imagino, cruzarse con Argentino, ¿no? Que se está dando mucho también en esta liga italiana. Sí. Sí, sí, está bueno. De hecho, ayer eh, ayer me gustó mucho haberlo visto a Pablo Bertone. Eh, porque, bueno, eh, está bueno a veces juntarse, ¿no? Después de tantos años y recordar, yo contra Pablo jugamos en contra cuando yo estaba en 9 de julio de Río Tercero y él jugaba para Unión Eléctrica de Córdoba. y No sé, habrán tenido... 14 15 16 años y bueno vernos hoy los dos en italia eh, y rememorar un poco el pasado y ver hoy a, a dónde estamos y poder cruzarnos de nuevo está está muy bueno hace un par de semanas atrás eh, jugué contra cabeza del fino también y, y bueno, nosotros eh, el argentino es, es como muy argentino en sí entonces necesitamos ese contacto de vez en cuando con, con, con compatriotas. Entonces está bueno, aunque sea juntarse 5 o 10 minutos y poder hablar español. <risa> y, y, y bueno, y charlar un rato está bueno. La última de mi parte. A los 28 años, ¿qué objetivos te planteás? Eh, ¿Quedarte a vivir ya en Italia? ¿En algún momento tal vez dar la vuelta para Argentina? ¿Aspirar a al ACV? Mirá... Hoy, hoy pienso mucho a mi familia, eh, hoy pienso mucho en mis dos hijos eh, y busco a través de ellos, o por ellos tendría que decir, busco una estabilidad, entonces eh, el hecho de haber firmado tres años en este club pasa también por ese lado, ¿no? entonces eh, mi objetivo va a ser tratar de mantenerme en esta categoría el mayor tiempo posible, y tratar de mover a mi familia lo menos posible, eh, si se si puede, ¿no? Eh, así que, bueno, a medida que pasan los años, las prioridades también van un poco cambiando, si bien lo importante siempre es mi carrera, hoy hoy la familia va tirando cada vez más. Este, hace un tiempo esta parte ya quedó como... Eh, más dispersa, ¿no? Por, por la gran carrera que está teniendo Gusti, por los viajes que hace eh, tu viejo para verte a vos, para ver a los nietos, para después verlo a Gusti. Ahora, otra vez, Gustavo Ismael Fernández como técnico de un equipo, ya más, más, este, no, más no, directamente en un lugar, eh, viajando con el equipo de liga. Y a veces también hay que buscar los huecos y hay que tratar de hacer un montón de cosas para poder juntarse en algún momento, ¿no? Sí, mi, mi familia es un quilombo, <ríe> lo, lo tendrán bien en claro, eh, no nos vemos nunca eh, prácticamente, mi hermano con suerte lo veo una vez al año, eh, y a mi viejo también, en receso, no más. mi vieja es un poco más trotamundo, y trata, de, trata de viajar y, y hacer presencia lo más que puede, pero... Pero bueno, también eh, es parte de, de la vida que elegimos, también porque nos la inculcó mi viejo. O sea, eh, eh, él nos enseñó cómo era todo esto, a nosotros nos gustó y lo seguimos. Entonces, eh, no nos quejamos, lo que sí veo que, que al, al haber tenido yo mis propios hijos, eh, a veces me pongo a pensar y me gustaría obviamente que, que pasen mucho más tiempo del que pasan con, con sus abuelos con sus tíos y demás pero pero bueno son son decisiones decisiones y, y creo que también la distancia ha fortalecido de alguna manera eh, nuestra relación eh, la distancia hace eso también entonces cada vez que nos vemos creo que se disfruta se disfruta incluso el doble ¿no? que, que si estuviéramos todo el tiempo juntos Sí, duro, por momento es duro. Eh, tengo, o sea, mi, mi familia que, que, que juega al volei en forma profesional y que van para un lado, para el otro. Ahora este, mi primo viaja y, juega, y dirige volei en distintos lugares. yo año pasado dirigiendo en Chipre, uh -huh. después dirigió en Dubái. Eh, mi mi uh -huh. sobrina juega al volei en Sicilia. Eh, mi prima vive en Buenos Aires. O sea que hay toda una, una un, un entorno... Eh, por momentos que queda un poco de, de nostalgia de tristeza eh, por no poder compartir sí. pero al mismo tiempo eh, fortalece aún más el vínculo en algunos sentidos y después en ese momento cuando uno lo ves como que, que, que bueno que la convivencia empieza a empieza a ser muy fluida ¿no? pensaste en algún momento sí. en el hecho de retornar a jugar acá porque estábamos hablando justamente de, de chicos que están en italia el otro día eh, que, que por ahí no no hicieron una carrera, eh, eh, digamos, eh, tan eh, normal, por poner de alguna manera, en la, en la Argentina. Pablo Bertone, este, sí. Filhoi, eh, Bruno Cerela, eh, bueno y hay sí. unos cuantos más, también hubo Conochini que se fue de muy chico y no volvió más, y hay muchos más, ¿no? En el caso tuyo, tuviste acá, es como que no hiciste pie, y, y has pensado por ahí en, en retornar a la Argentina para jugar al básquet o no. Por ahora no, por ahora no, eh, también eh, creo que eh, influenciado por el hecho de que mi mujer no es argentina, eh, entonces eh, creo que por ahí si, si los dos fuéramos de allá y tuviéramos nuestras, toda nuestra familia allá, por ahí lo, lo estaría pensando más seriamente, eh, pero pero la realidad es que estamos muy cómodos aquí en Italia. Eh, de verdad, muy, muy tranquilo muy cómodo lo, los chicos están bien, eh, y no hemos acostumbrado al estilo de vida que llevamos, lejos del que hablábamos recién, así que no, no lo he pensado por ese lado, eh, no sé si, si por ahí deportivamente o económicamente en unos años surge algo que, que me conviene y me da para pensarlo, por ahí para para jugar uno, dos, tres años a Argentina y, y, y hacer que que bueno que la familia esté allá algunos años más tiempo, eh, lo pensaré, pero hoy, si te soy sincero, no no se me ha cruzado por la cabeza, por ahora Además, tengo este año ciudad... y uno más acá. Sí, decime. No, que estás en una ciudad muy linda, ¿no? Una ciudad que tiene, está ahí cerquita de... Sí. Eh, del mar Adriático, orilla del mar Adriático, tiene buena población, tiene muchos lugares sí. este, muy bonitos, o sea, estás en un estás en un lindo lugar también. Sí, sí, sí, estamos en una linda ciudad, una ciudad tranquila, eh, no enorme, pero no chica, y estamos bien, estamos bien acá, así que eh, por el momento pienso en el año este y la temporada que viene que me quedan de contrato y después, bueno. Veremos, hay muchas cosas que entran en juego a la hora de tomar una decisión. A ver, sabemos que son una familia eh, dispersa pero muy unida, ¿seguís todo lo que hace papá con estudiantes? Sí, sí, sigo, lo sigo mucho, eh, de hecho hable hablamos, trato de hablar con él después de cada partido mío, y ayer justo tocó que, que jugaba estudiante también lamentablemente no le fue muy bien eh, hablamos en esta mañana decir sí, lo sigo lo sigo obviamente lo sigo tanto a él como a gusti eh, lo sigo muchísimo este bueno eh, con respecto a tu a tu nivel actual de básquetbol cómo estás con respecto a aquel jugador que conocimos que tuvo paso por la en algún momento por la selección argentina Eh, y que, que vimos acá en la Liga Nacional estás más maduro, estás diferente estás mejor físicamente estás igual, tuviste crecimiento tuviste estancamientos eh, quiero creer que he dado algunos pasos adelante eh, físicamente porque porque he trabajado en ello eh, estoy en un club también en donde se le da mucha importancia ese aspecto eh, Y después creo que, que sí, que, que los años se llevan a madurar solos. La experiencia se lleva a madurar. Y hoy hoy me siento por ahí más maduro que incluso hace dos, tres o cuatro años atrás. Eh, eh, me está gustando mucho y, y lo estoy tomando como un desafío muy grande personal este año el hecho de estar experimentando la Serie A con un protagonismo dentro del equipo por primera vez en mi carrera, así que, eh, en ese sentido, hoy me encuentro muy contento y motivado para para ganarme un lugar en, en este nivel. Y está muy bien, está muy bien. Juan, gracias por el contacto, hacía bastante que no teníamos, no sabíamos mucho de vos y que no estábamos, saber ver, sabíamos porque seguimos la Liga Italiana, pero no no teníamos este contacto, así que este, nos pone muy contento de dialogar con vos, te mandamos un saludo enorme, te deseamos eh, lo mejor para lo que viene, ojalá puedan lograr ese objetivo tan importante que es mantener la categoría eh, y vos puedas seguir estando en, en ese equipo, en esa ciudad y viendo el crecimiento de tu familia. Así que un beso enorme, enorme, enorme a la distancia y, y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias, un placer siempre hablar con usted, le mando un saludo grande Bueno, Juan Fernández eh, el hijo el